Lo que sucede ahora es una persecución una persecución ideológica eh, a muchos jueces se los está juzgando eh, no por lo que hacen sino por lo que piensan este son acusados o perseguidos como el caso de martinafons este el caso de el juez rosan y en la plata el caso de rafecas muchos eh, el caso de Gil Carbó, que no es jueza pero es magistrada, en fin. Eh, hay una suerte de disciplinamiento, una persecución ideológica, una casa de brujas, ¿no? eh, lo cual es muy peligroso.